que hacer apenas pudo jugar ocho minutos por unas molestias ¿Cómo te va Dieguito? ¿Qué decís? Buen día Hola, buen día Fabio, buen día a todos los chicos ahí. Bueno eh, una pena el haber perdido una pena esta situación de salta básquet eh, pero contame primero ¿Qué te pasó? ¿Te volviste a resentir de la lesión o, o, o estás en un proceso de ir de a poquito para lo que viene? No, estamos eh Eh, la verdad que estuve, bueno, eh, mucho tiempo parado y, y volví dos partidos a jugar 15 minutos y bueno, y, y anoche, la práctica anterior ya se me, me está como contracturando de nuevo ahí el lugar y bueno, anoche en el partido lo sentí un poco más y, y, y no quise arriesgar tampoco, ¿no? Pero, pero vas a estar para lo, lo próximo que viene. Sí, sí vamos voy a salir con los, con los mismos minutos y bueno tratar de fortalecer ahí la zona para que para que pueda llegar de la mejor manera a los playout claro digo digo por eso no porque ahora ya saben sí. que van a jugar play out entonces te resta saber si van a jugar de local o de visitante la definición pero van a jugar play out digo por ahí es conveniente siempre ya cuidarse definitivamente para lo que viene no Sí, sí, ni hablar, ni hablar de vamos vamos a hacer eso, cuidarnos para lo, para lo que viene y tratar de, de llegar de la, de la mejor manera ¿no? a, a, a esos partidos. ¿no? Bueno, y con respecto al partido ayer, contame cómo se dio, jugaron un buen partido, no les alcanzó, apenas está muy bien. Sí, nosotros sabemos, eh, eh, no venimos no bien, hemos pegado un bajón eh, grande, Eh, hace hace un tiempo no y bueno y ayer nos tocó un rival un rival creo que de los más regulares de la, de la liga ¿no? que tiene un plantel muy largo muy <coughs> saben a lo que juegan ¿no? y, y nada nosotros sabemos que contra eso de equipo eh, se nos hace se nos hace muy difícil ¿eh? en los últimos 6 juegos eh, metieron una victoria resonante en la bombonerita que parecía que les iba a dar para poder evitar esto, ¿no?, a lo que llegan hoy. Eh, ¿Qué pasó en el medio? Y la verdad que, eh, nada, fuimos una, un equipo muy muy regular durante durante todo el año, con muchos cambios. Eh, por ahí, eh, la vez que habíamos encontrado un 4 un que que nos diera, nos abra un poco la cancha, eh, como Al Thornton, Eh, después se nos termina yendo eh, después nos eh, los fichamos a, a Baculo que, que no es un 4, es un 3 y, y bueno, y son son situaciones que que no solamente eso, sino un montón de errores que se van cometiendo durante durante el año que no que no te permite acoplarte como equipo, ¿no? En un informe especial que hicimos eh, con ustedes cuando vinieron a a Buenos Aires Eh, tanto espinoza como sili destacaban eh, lo linda y lo bueno que era tener una plaza como salta eh, ¿Cómo ves esto de que tal vez el proyecto se caiga no si finalmente no logran el objetivo de permanecer en la lid a ah, la verdad que sería algo algo muy triste no muy triste porque sabemos el esfuerzo que hace la gente acá para, para estar en la liga eh, sabemos lo que se apostó por este por este proyecto pero Eh, pero bueno, eh, también eh, sabemos que sabíamos que se armó se armó tarde el equipo, la liga la liga es una liga muy dura eh, que, que sola te pone si haces, si no haces las cosas eh, bien, solamente sola te ponen en el lugar que tenés que estar, así que, que el equipo que juega bien va a estar arriba y los que no eh vamos para abajo, pero bueno, nosotros sabemos que que tenemos que estar muy bien para los play porque los rivales que tenemos son van a ser para ser durísimos ¿no? ¿Qué es lo que más cuesta en ese momento, Diego? Diego, digo Gervaudo, con quien estamos hablando digo porque, a ver, si uno mira eh, bueno, hay jugadores, hay material no es que estamos hablando de un equipo eh, me pongo nombre y apellido eh, del año pasado, eh, Echagüe que le costó muchísimo, que no ganó no ganó casi todo el año, que arrancó 3-0 y después le costó mucho Pero digo, hay material, eh, se han traído extranjeros buenos, este, el Super 20 se lo jugó de buena manera, han metido algunas victorias muy importantes, le han ganado San Lorenzo de Almagro, le han ganado a Boca la Bombonera. Eh, digo, ¿qué, ¿qué es lo que más cuesta levantar en un equipo que, que viene golpeado? Lo anímico, lo basquetbolístico, el jugador empieza a desconfiar de lo que hace en la cancha, desconfía del cuerpo técnico, no confía en sus propios eh, en sus propias condiciones, ¿Qué es lo que más cuesta. Y sí, yo creo que en este momento eh, eh, juega mucho lo anímico, ¿no? Eh, yo creo que si uno está bien bien de la cabeza en, en estas en estos momentos que son cruciales para nosotros eh después el resto lo va, lo va a hacer bien, ¿no? Eh, porque olvidar de jugar al básquet no, no no nos vamos a olvidar en En poco en poco tiempo ¿no? yo creo que lo, lo nuestro pasa más por, por el tema psicológico que, que otra cosa porque como decir bueno eh, en el plantel hay bueno jugador el material y, y nada eh, yo creo y no no se me están dando eh, los resultados pero bueno eh, como te dije re recién eh, yo pienso que tenemos que, que estar estar un niño en eh, Tratar de sacar esto adelante como, como sea, ¿no? Eh, ¿Hay tiempo para eso? Eh, no te escuché, Fabi, pero... Te preguntaba si hay tiempo para eso. Si hay tiempo para para para volver a, a, a esa cosa de unión, para esa cosa de estar bien de la cabeza. Sí, sí, hay tiempo, tiempo hay. Tiempo hay porque sabemos que eh, ya dos partidos donde que termine la liga... Eh, ya tenemos que mentalizarnos a, a que vamos a jugar el, el play-out, y, y si es de, si pasaremos la localidad eh, sería muy bueno, y si no, bueno, tenemos que tratar de ir a buscar un partido a, a donde sea, ¿no? ¿Santís? Eh, y en lo personal, eh, con bronca, ¿no? Porque después de un gran Super 20, eh, tanto tuyo como del equipo, este momento de lesiones este momento de jugar por lo que nadie quiere jugar. Sí, sí, con mucha bronca, eh, personalmente con mucha bronca, eh, la verdad que, que nada, eh, por, por apurar la lesión de un desgarro de 5 milímetros, eh, me perdí casi un mes y medio afuera eh, y nada, eh, me da mucha bronca porque la verdad que estaba haciendo una buena liga y terminarlo de esta manera, la verdad que no que no, no, no me gusta nada, no me gusta nada pero bueno, eh, quiero mentalizarme de tratar de estar bien para el equipo para para los ¿no? Dito, lo mejor es ¿eh? a ponerse bien este, y ver de qué manera de qué manera se puede revertir esto eh, y después de todo bueno como decimos siempre no es esportivo tampoco es debido a muerte hay cosas mucho más importantes en la vida y es una picardía y todo por, por, por la plaza, que, que llegue a esta situación, o que esté en una situación deportiva límite, ojalá que puedan, puedan traer el año, ojalá que puedas estar vos también, ¿eh? Sí, sí, ni hablar, ni hablar Fabi, es así como, como decís vos, y si, y si nos hablamos eh, buenísimo, y si no, bueno, eh, hay que analizar lo que se, lo que se hizo mal y, y, y mejorar para lo, lo, lo que viene, ¿no? Enorme, hoy, bueno, estamos hablando abrazo abrazo bueno digo quebaudo hablando de este presente de, de saltabasque no este bueno complicado